Buscando pueblos donde contar su historia. Presentamos El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar El Forajido y que comienza musicalmente con ACDC, Dirty Dits, Don't Dirty Chip. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer estar con ustedes compartiendo lo mejor del rock y del pop. En esta hora, traído a ustedes por republicahosting.com. Tenemos nuestro WhatsApp 112536 4814. Ahí n o s escuchamos, ahí los l e e m o s ACDC abriendo esta edición de El Forjido. Pasen y oigan. A la gente de Periodismo.com, libro prestado, regresa a la biblioteca luego de 53 años. Los trabajadores de una biblioteca escocesa se sorprendieron al abrir un paquete que llegó recientemente por correo y descubren ahí un libro que se cree fue prestado hace 53 años. Linda Flynn, supervisora del equipo de la Biblioteca Central de Paisley en r e f r e n c e Wire, Dijo que abrió el sobre acolchado que llevó a las instalaciones y descubrió una copia del Indian c Kukri de Balbir Singh, acompañado por una nota anónima y unos 28 dólares en efectivo. La nota decía: Por favor, acepten mis disculpas por la devolución. Tardía de este libro. Se adjunta un pago simbólico en reconocimiento a este descuido. Gracias, dice la nota en cuestión. Flynn dijo que el personal de la biblioteca cree que el libro se sacó por primera vez allá por 1968, pero sus registros no se remontan a tan lejos, por lo que la identidad de la persona que lo sacó. Continúa siendo un misterio. Es raro que se devuelva de, después de tanto tiempo un libro. Sospecho que、eh, había estado en un armario o en un cajón durante algún tiempo y fue descubierto recientemente, dijo Flynn a la prensa local. La bibliotecaria dijo que el dinero del paquete se donará a organizaciones benéficas, ya que la biblioteca actualmente no está cobrando multas atrasadas. Nos vamos a asegurar. Que el dinero se destine a una buena causa. Añadió entonces, justamente, a los periodistas. El titular para esta hora es: Libro prestado regresa a la biblioteca luego de. Fíjate la fecha: 53 años. Diría uno que yo sé, Pepito Marrone, s diría Che. Guns N' Roses. En el forajido. Paradise City. Así las cosas, ¿no? Todo lo que pasa en 53 años. Si uno saca la cuenta, es toda una vida. Y más también. c a n c e l Roses. En el forajido. Seguimos así. Déjanos tu mensaje en el 11 25 36 4814. La línea directa de El Forajido. Que no se quede nada por decir. Led Zeppelin In Me Brand Song, canción de 1970, primer tema del de El álbum Led Zeppelin tres. Ahora, Heart, Slow Me de Primer tema tercer de esta Heart Ride Brand disco agrupación In Canción Song Ahora For 1970 Estamos en WhatsApp, decíamos en el 11 25 36 48 14. En instantes habrá más espacio para el pop, por supuesto, pero queríamos compartir esta primera media hora con un poco de estridencia clásica. El rock, eso que... Siempre está presente, ¿no? q u がいい。 マンフレッド・マンズ・エッド・バンド、エン・フォラー・ヒーロ Only I got what it takes. She said, I'll turn you one sun i y t o something strong. Play the song with the foggy break. And go-kart m o t o r c y c e was checking out the weather c h a r t o see if it was safe outside. And little Early Birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a ride. o the runner in the night, blinded by the light. She got down, but she never got tired. She's gonna make it to the night. She's gonna make it to the night. digamos Pensamos en un conductor en una ruta a la madrugada donde ve la salida del sol, la puesta del sol en realidad. Todo es color naranja y de fondo, este sol extenso. El conductor saca la mano por el volante, por el volante, por la ventana, mientras que con la otra sostiene el volante y el viento llega hacia la cara. Como si no hubiera nada más en el universo, solo él. ブラインドバイクライト。 The young girls dance. i s fresh, so moonshine was messing with i s closing o n e of mind in my romance. The girl h o d be d r to the ground, l o v she was blind, e d by the light. Wrapped up like a douche, another owner in the night. By the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Blind bed by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Blind e d by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Blind e d by the light. Another r u n n e r in the night, b l i n d e d by the light. Rip p e d up like a d o u c e another r u n n e r in the night, b l i n d e d by the light. Rip p e d up like a d o u c e another r u n n e r in the night, b l i n d e d by the light. She got down b u t s h e n e v e r f i c u l t t a h e s gonna make it. Too El forajido con Santiago Alonso. El forajido, un programa fuera de la ley. Ossio s b o r n e suena e el forajido. Crazy Train. y Osborne haciendo Crazy Train y me viene a la mente, entre otras cosas, la historia del reality de The Osborns, que fue este reality show de MTV de los 2000. ¿Se acuerdan? Cuando había un reality de los Osborns en la televisión, justamente、eh, una serie que tuvo unas cuantas temporadas que funcionó y realmente muy bien. ¿Cuántos capítulos tuvo? Cuatro temporadas, 52 capítulos. Un reality que, incluy que incluyó, digo bien, A Ozzy, Kelly, Sharon y Jack, haciendo、eh, una vida básicamente de, de casa,、eh, donde muestran la convivencia digamos, a plano abierto. ¿no? Pero la cuestión es que todo parece indicar que podría volver el show de The Osborns, u e según la revista wikirock.net. d e s a r r o l l a un poco esto. El famoso reality show The Osborns u e fue un éxito, recordemos a, allá por los 2000. Mostrando la vida excéntrica de esta familia, podría regresar pronto, según la hija de Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne. En una reciente entrevista con medios norteamericanos, Kelly habló sobre la chance de que vuelva este show. Y dijo: Este año en realidad es lo más cerca que hemos estado, pero debido a esta pandemia todo ha quedado en espera, dijo. Antes de revelar que la Cedria podría ser diferente a la primera edición, cosa muy obvia, porque bueno, ya todos tienen otra, otra edad y otra experiencia de vida. ¿no? Jack tiene hijos, hemos crecido, señala, hay otra generación de nosotros y creo que sería una retrospectiva de cómo estamos ahora en comparación con cómo estábamos en los 2000. Creo, dijo Kelly, que la gente realmente. Tiene ganas de verlo. Recordemos que esta serie se estrenó en MTV el 5 de marzo del año 2002 y en su etapa, lo que es la etapa número uno 1, la primera temporada, la más famosa, fue citada como la serie más vista en el canal MTV. El episodio final se emitió el 21 de marzo del año 2005. Además de Ozzy Osbourne, el show presentaba a su esposa y gerente Sharon. Y también a sus hijos Jack y Kelly. Los Osborn tienen también otra hija llamada Jaime, que、eh, no quiso ser parte de este programa y criticó públicamente a sus papás por ser justamente、eh, exposición, hacer exposición de ellos y su familia en el show. En la mayoría de las fotos familiares que se muestran en el programa, ella está o ausente o directamente borrosa. La serie también siguió a la familia mientras lidiaban con eventos importantes, como por ejemplo la batalla de Sharon contra el cáncer y las secuelas de un accidente que casi mata al cantante. ¿eh? Hay algunos fragmentos que están para ver en internet de este show que ha sido muy divertido. Podría volver, solamente el tiempo lo dirá. Ahora escuchamos a Rush, The Spirit of Radio. El espíritu de la radio. v A m o s a Rush con el tema The Spirit of Radio del disco Permanent Waves, decíamos año 1980. Una canción inspirada en una radio de Toronto llamada CFNYFM. Canción que aparece en la película de Trailer Park Boys y en el Guitar Hero. Que loco, no ir de los 80 hasta acá es como increíble. Y el rock sigue estando totalmente vigente. Especialmente Rush. Ahora, la banda de dedo, árbol, llega. Vomitando flores. Vomitando flores sobre tu piel. v o m i t a ボコボコのロコってこれはそう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 en tu radio favorita.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 Estás escuchando el forajero en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano.、Like、no flawless, absolutamente flawless. flawless. flawless. flawless. flawless. A m o s a George Michael haciendo flawless, nos quedan pocos minutos y vamos con Goldfrap. p Lovely to see you. De esta manera, con Goldfrap Lovely to See You, cerramos la edición de hoy, una edición ecléctica del forajido que tuvo en su primer media hora clásicos del rock y en esta segunda media hora canciones de pop con artistas como Árbol, Chicada, Fatboy Slim, George Michael, Goldfrap y muchos más. Saludamos a la gente de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m tu lugar en internet que semana a semana hace que sonemos en diferentes emisoras. Es un placer estar vivo bien con ustedes, amigas y amigos. Mi nombre es Santiago Alonso. Como dijo alguna vez Gustavo Cerati, nada más queda. Gracias por venir, gracias por estar y gracias totales. s c h a u